Hacia ese objeto Lo encuadra Bueno pues Ese momento eh, Lo celebraba con Jolorio El que lo estaba filmando Y lo hacía De este modo Oh my gosh dude.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 En ese instante lograba apuntar a ese artefacto lo podía bater y lo celebraba de este modo. Oh my gosh, dude.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 hay un grupo de personajes que intentan cerrarlo precisamente lo que comentaba antes sí. por sus creencias fundamentalistas cristianas y el porqué eh, eh si queremos saber el por qué tenemos que irnos a unos meses atrás veintiséis de mayo del año dos mil diecinueve es una nueva exclusiva del New York Times cinco pilotos de la marina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 cuál es el origen del fenómeno ómnibo, qué pretenden, ¿no? sino simplemente conocer su tecnología para replicarla y aplicarla a estos proyectos de tecnologías futuras. Por eso, por eso entendemos, de de esta, de esta forma, entendemos y entiendo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 Yo la verdad no acabo de creérmelo mucho, pero las filmaciones están ahí. <risa> Miguel el Pedrero, el círculo secreto. Miguel, gracias por el esfuerzo porque se nota, y todo el mundo, rato, que no te interesa nada, eh. No, no me interesa nada. <risa> sí, sí, <risa> hacia... me, me he vuelto a loco estos días buscando más bueno, información. Cuídate sí. en la Pedrero Cueva. De acuerdo. Gracias, no. Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. <risa>